Isabel Gual habló del genocidio de los mapuches en la conquista del desierto y de la restitución de los restos esqueletarios que aún se conservan en los sótanos del Museo de la Plata.